en cada provincia uno atraviesa una frontera y encuentra que se vacuna a tal población o a tal otra población, que se compraron tanta vacuna que o sea, el salve ese quien pueda.